Buen día, Juan Pablo, buen día al equipo, buen día la audiencia. Espectacular mañana, Juan Pablo. Sí, muy lindo, muy lindo día va a ser. Presionante. Sí, sí, la verdad que sí. Calma, soleada. No muy fría y con víspera de que el momento, el mejor momento del día, que es la siesta de los otoños pampeanos, sea lo mejor. Bueno, hay que disfrutar porque por después se viene la lluvia, se viene una alerta temprana de esas que en dos horas se cae toda el agua posible, así que disfruten este rato, porque está hermosa la mañana en la ciudad de Santa Rosa, ya desde muy tempranito, un poco fresca en el momento, ahora te digo que ya con una remera corta, si te la bancás, andás bien, porque el solcito no solamente está iluminando, sino que de a poquito, de a poquito va calentando. Eh... ¿Te imaginás, Juan Pablo, a una no cristinista con un cartel que diga Cristina Libre? Sí, claro que sí. ¿Te la imaginas Me imagino, está ocurriendo... Este... Casi habitualmente. No sé si habitualmente, pero bueno, <risa> hasta la presidenta de México, que no podemos decir que es cristinista en el sentido de que es una militante de la ex presidenta se ha manifestado en ese sentido porque Cristina está presa por una, un cúmulo de irregularidades total y notables del poder judicial en vínculo con el poder político, más allá de Por supuesto. Por supuesto. Y por qué esto, me decís qué pasó? Negable. Lo que lo que quizá también puedan aparecer de eh, carteles con Cristina Libre, porque se están dando cuenta muchos dirigentes que los eh, mayores derechos a la sociedad se los dieron en los gobiernos de Cristina y de Néstor. Eso es lo que dice Patricia George, que es diputada provincial no kirchnerista y que ayer estuvo, les contaba, ayer a la mañana estuvo en la marcha eh, de, con las personas con, con discapacidad y sus familiares y también los los centros terapéuticos, acompañando ese reclamo a nivel nacional, lo comentábamos ayer a la mañana, y en ese marco, en ese contexto, habló con la prensa respecto al proyecto que presentó sobre el desguace del programa Remediar, que también ayer hablábamos con el subsecretario de Salud aquí en Radio Kermés, En ese contexto, ayer a la mañana, eh, Patricia George habló con, con Radio Carmes y con otros medios de comunicación y soltó esta frase que va a quedar como en el título y capaz que también para, para parte de la historia de la política pampeana. Una no cristinista que en cualquier momento va a aparecer con un cartel que diga Cristina Libre. Escúchenla. Decidimos sacar, no podíamos callarnos eh, y tampoco podemos callarnos en, una vez más, felicitar y acompañar al gobierno provincial, que más allá de que sea de mi partido político, ellos están haciendo cargo de eso de esos medicamentos que hoy le hace falta a la población. Ahora, y... ¿cuánto tiempo crees que la Pampa puede hacerse cargo de todo lo que deja Nación? Vos sabés que ayer discutíamos eso también en el bloque, es una preocupación que tenemos porque... Eh, desde hace dos años y medio que está este gobierno que viene vaciando eh, todo lo que tiene que ver con la salud, que es lo más caro, porque todos nos preocupamos por tener un trabajo y la obra social. Porque casualmente es lo que lo que más necesitamos y cuando la necesitamos es lo más caro. Los medicamentos, las internaciones. Hoy estamos hablando de que interrumpieron cirugías a los jubilados del PAMI. Un jubilado del PAMI no se va a hacer una cirugía estética. Necesita hacerse una cirugía urgente. Y, y la interrumpieron. Entonces, eh, y el gobierno provincial, no sé si va a poder hacerse cargo en eso, eh, en el tema PAMI no, no va a poner plata claramente, pero sí lo absorbe el sistema de salud. Sí de que hoy tenemos un hospital que da para eso y para mucho más, pero estamos eh, siento que todo lo que el gobierno nacional deja, el gobierno provincial lo, lo, lo, lo toma con la responsabilidad de gobernar eh, y que desde la oposición no se ve, que fue una de las discusiones que tuvimos allá. ¿Y por eso vas a tener un respaldo de eso? Digo, el proyecto está presentado, pero va a necesitar algún voto de la oposición. para es un que... proyecto de resolución donde le pedimos a la oposición que le pidan a sus diputados nacionales que votan sistemáticamente todos los vaciamientos y las políticas eh, denigrantes hacia, la, hacia la sociedad que Milay quiere, que le reclamen a ellos como reclaman acá en la legislatura pampeana, que nosotros le digamos al gobierno provincial que hagan, hagan. Porque yo ayer la discusión fue... Eh, La diputada Trapaglia se quejaba de que eh, el gobierno provincial está ahogando a los municipios. El gobierno provincial está ayudando a los municipios. El que está ahogando a los gobiernos provinciales que no le son eh, leales a mi ley, por decirlo de alguna forma, eh, es mi ley. El gobierno provincial está aguantando lo que más puede. A tu pregunta no sé cuánto más, porque ya es salud, es educación, es de capacidades. No es de política en eso, porque la gente se va a estar mirando cuando haya cola en favor o con el favor, no se no se va a acordar de que hay cola porque es bueno, salud la con todo. Bueno, ustedes que eso también lo hemos hablado, que hay que hablar con la gente y salir a la militancia antigua. Sé que muchos me van a criticar, que la militancia, que tu partido, que se robaron todo. Miren, yo no soy cristinista pero en cualquier momento me van a ver con una bandera de Cristina Libre porque hay que reconocer los derechos que dio Cristina en su gobierno, Alberto Fernández, que lo terminan criticando porque nos encerró en la pandemia y porque hizo un cumpleaños, pero al lado de lo de Emilei es un bebé de pecho. Bueno, ahí la tienen, Patricia George, este honestidad brutal. No soy cristinista, pero en cualquier momento me van a ver con un cartel de Cristina Libre. Bueno, ayer habló en el marco de la protesta que se hizo en la Plaza San Martín, por la emergencia en discapacidad. Fue la única legisladora de todos los bloques que estuvo acompañando a las familias con personas con discapacidad. Bien, Maurito, dale, nos reencontramos cuando dispongas. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores nos traía la palabra de la diputada George, que eh, por un lado eh, presentó este proyecto para poner en agenda el vaciamiento que está haciendo Miley con el remediar, y por el otro soltó esta frase política, politiquera, de que Cristina Libre...